Con la Fundación Seferino Namuncurá, que bueno, tiene una escuela, pero bueno, queríamos conocer de primera mano lo que está sucediendo, así que estamos en comunicación con el presidente de la Fundación, Lautaro Merino. Lautaro, te damos la bienvenida, estamos en Radio Encuentro desde acá de Viedma. Karina te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Buen día, buen día a la audiencia. Bueno, muy bien, acá、eh, con algunas preocupaciones, a ver, para saber cómo está allí、sí. la situación de la Fundación y de esta escuela. Y acá,、eh, junto con el resto de la educación pública en Chubut,、eh, la estamos pasando mal. Particularmente sobre nuestra institución, pesa una persecución política e ideológica de larga data, de muchísimos años. Nuestra institución tiene 30 años de historia trabajando con chicos en situación de vulnerabilidad, que en los 90 y 2000 se llevó adelante un proyecto de investigación psicopedagógico. Que nos permitió luego en el año 2015 arribar a la creación de una escuela de gestión social que trabaja con esta población y que, cuyo objetivo es、eh, atajar a todos esos chicos que son expulsados del sistema educativo tradicional. Para eso existen este tipo de escuelas de gestión social. La ley de Chubut, así como la ley de la Nación de Educación, concibe tres tipos de escuelas: la escuela pública, la escuela privada. Y la escuela de gestión social que funciona de manera mixta. En nuestro caso, en la escuela 1737, en la Fundación Seferino,、eh, los sueldos, por ejemplo, los paga directamente el Ministerio de Educación.、Uh -huh. Y los servicios los paga el Ministerio de Educación. Lo que cambia respecto a una escuela pública es que la metodología de trabajo con la que nosotros damos clases es distinta a la de las escuelas tradicionales, porque precisamente está destinada a aquella población que queda por fuera. De la educación tradicional, por la imposibilidad de este tipo de escuelas de poder abordar todos los casos. Entonces, termina sirviendo las escuelas de gestión social como una red de c o m p e n c i ó n para evitar que los chicos queden sin estar escolarizados evitar la deserción para que siempre queden dentro del sistema educativo formal. Nosotros, desde el 2016, venimos desfinanciados. Esta escuela es un p r e d i o de tres hectáreas que se ha construido a sí misma a través de talleres de capacitación. Que son herrería, carpintería, huerta, eh, granja, eh, alambrados, parquización y poda, que son los que han permitido construir todas las aulas, construir el Zoom, construir el laboratorio, construir los corrales donde están los animales, construir el estudio de radio y el estudio de TV. Todo esto lo hicieron los chicos, sin ninguna empresa privada que se haya metido. Y esto es uno de los puntos que más molesta, porque hay un escándalo de la obra pública aquí en Chubut, precisamente por. Sobre precios que se han dado para la reparación de escuelas o construcción de escuelas, donde, por ejemplo, en la ciudad de Esquel pasaban un millón y medio de pesos para pintar un paredón, mientras que por el mismo monto acá levantábamos un aula.、Claro. Ese tipo de contradicciones que ponía en evidencia la fundación desde el solo funcionar, sin tener que andar este, banderea, bandereándolo, este, quedaban en offside y eso es una de las cosas que empiezan a molestar de esta escuela. Por otro lado, nosotros tenemos una FM comunitaria, la Lana m o n c u r a t que junto a Encuentro formamos parte de Farco, por ejemplo,、eh, y vamos cruzando siempre infos, como en este caso.、Eh, y la verdad que el posicionamiento ideológico, el posicionamiento editorial de este medio comunitario, que tiene por política brindarle el micrófono a quien quiera que lo necesite y le ponga nombre y apellido a lo que quiere decir, molesta un montón también. El tema es que la variable de apriete. De, de este gobierno son los chicos.、Eh, no van contra los docentes, no van contra la institución, van directamente contra los pibes, porque les quitan la posibilidad de comer. Los chicos acá tienen las tres comidas diarias. Comen acá y se producen ellos su propio alimento en los talleres. Si se rompe algo, ellos mismos reparan la escuela. Si necesitan un banco, ellos mismos generan el banco. Y es la comunidad de Puerto Madryn, a través de donaciones, a través de eventos, a través de cada cosa que se pueden hacer, que la escuela se va financiando. De manera que desde el 2016 que el Estado se retire y no nos paga más los insumos, en lugar de cerrar los talleres, nosotros lo seguimos s financiando a través de distintas actividades que llevamos adelante: de vender empanadas, a、eh, la publicidad d e radio, al alquiler a de una canchita, a、eh, generar eventos culturales para, para poder recaudar y lo que podamos para poder sostener este predio de tres hectáreas y la matrícula de. 60 chicos que hay que darle de comer tres veces todos los días y vestirlos y darle s los útiles y todo el material didáctico porque el ministerio no nos da ni una tiza. Desde el año 2016, como les decía, nos van retirando también a las cátedras, de un día para el otro te quedas sin un docente.、Eh, y esto es lo que hace que estemos realmente muy complicados.、Uh -huh. De hecho, venimos re,、eh, reclamando que podamos incorporar a un profe de física, a una psicóloga, porque nosotros hacemos toda la contención. Desde el gabinete psicopedagógico, caso por caso, para que los chicos、eh, tengan todas las dimensiones, digamos, cubiertas para que no pierdan la escuela, y nos lo niegan también, cuando nos corresponde por ley. Y ahora, coronando esta situación, que tenemos una camada para egresar, que ya terminan en su sexto año,、eh, el, gober el ministro de Educación,、eh, g r a s s i n i nos niega. El papel moneda para, con,、eh, para confeccionar los títulos de los egresados. Esto se suma a todas estas, todos estos episodios que configuran la persecución política、e、ideológica que venimos sufriendo como institución desde hace años. Esta es la situación actual de la, de la escuela. Por ahora, entonces, respuestas o, o qué es lo que se piensa hacer ustedes como fundación. Nosotros vamos a, agotando ya las instancias administrativas y agotando todos los canales de diálogo, pues、eh, el ministro ya no nos atiende más el teléfono y todas las reuniones que hemos tenido nunca terminaban por formalizar nada y terminar de, de solucionar ningún problema, sino más bien todo lo contrario, se profundizan.、Eh, vamos a optar por ir penalmente contra cada uno de los responsables de que nuestra escuela está en la situación en la que está. No vamos a ir contra el Estado. Porque ya ganamos, de hecho, esos juicios contra el Estado. Vamos a ir contra las personas: contra g r a s s i n i que es el ministro, contra Reynoso, que es su secretaria, contra Iana Nares, que es la directora de escuelas privadas, que por alguna razón a nosotros nos metieron bajo esa órbita cuando no corresponde,、eh, y a la exministra de Educación, Florencia Perata, que es la que firmó el cierre de esta escuela en 2020 y que no pudo porque la resolución que ella firmó para cerrar、eh, estaba mal hecha. y, Constituía delito, y por otro lado, por una movilización y una visibilización a nivel nacional que que obtuvo el repudio de la, comuni de la comunidad d en general para evitar el cierre de esta escuela.、Bien. Nosotros vamos a ir penalmente contra ellos y queremos aglutinar en nuestra lucha la lucha de toda la educación pública. Por eso estamos convocando a los docentes de todas las escuelas de Puerto Madryn, a, a través de los medios y a través de las redes sociales, a la, la comunidad educativa de Chubut en general. A los estudiantes y a todos para poder、eh, hacer un hecho que siente un antecedente, porque no puede ser que todos estos funcionarios, desde sus cargos públicos, cometan todas estas ilegalidades y siempre salgan este, sin ninguna consecuencia. De manera que nosotros estamos citando para mañana a las 18 en la plaza de Puerto Madryn. A una movilización, no solamente por el tema de los títulos y las horas, y la situación particular de nuestra escuela, porque nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo visible lo que nos está sucediendo. Pero esta es la situación de la educación pública en general. Pulverizaron el sistema público de educación en Chubut. Tenemos analfabetos de 13, 14 años, porque hubo 6 años sin clases en esta provincia. Entonces necesitamos que la población actúe, no por la fundación, sino por la situación en general de la educación pública en Chubut. Bien, y los afectados son puntualmente、eh, pibes, pibas, que bueno, generalmente son en estas、eh, situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, acá en Puerto m a d r y n empiezan a aflorar emprendimientos privados, porque como no hay clases en los sistemas públicos, en ninguna escuela pública, excepto nosotros, que si no venimos a trabajar, los pibes no comen,、uh -huh. entonces tenemos una doble responsabilidad, nosotros no podemos parar. Si acompañamos los reclamos desde, desde el medio y, y la. la, la La fuerza que nosotros podemos ayudar ahí, pero no podemos dejar de dar clases, porque、claro. si no venimos no comen.、Claro. Pero no es el caso del resto de las escuelas. Y quien puede enviar a sus chicos a las privadas, como son estos mismos funcionarios, no se hace ningún problema, porque tienen 50 lucas para pagar todos los meses un banco en una escuela privada. Y empezamos a ver que la educación termina transformándose en un negocio, cuando es un derecho y una obligación del Estado garantizarla. Totalmente. Estamos viendo en, en nuestro canal, en NTV, algunas imágenes de pibes, pibas en las radios, en diferentes actividades.、Eh, con esto, ¿no? De, de, de la felicidad de, de poder ser parte, ¿no? Tener una identidad, lo que, lo que generan estos espacios, lo que genera una radio en una escuela. Es eso, ¿no? La identidad y de poder tener los, los derechos que se necesitan y la posibilidad también de defenderlos, ¿no? ¿Cuál es la actitud de los pibes, pibas? Eh, eh, el, eh... Y los pibes y los pibas, eso es lo que más bronca da porque、claro. se esfuerzan un montón. Caminan desde muy temprano para llegar a la escuela, se toman colectivos carísimos, este, teniendo que gastar aproximadamente por familia entre 5 mil y 6 mil pesos por pibe para mandarlos a la escuela todos los meses en colectivo, porque encima el, el boleto estudiantil todavía no está garantizado. Eh, se esfuerzan un montón los chicos, están acá un montón de horas, no solamente en el aula. Y aparte académicamente, esta escuela está reconocida por un montón de instituciones. Trabajamos con el c o n i c e t s Empat, los chicos el año pasado ganaron la Feria de Ciencias Provincial y fueron a Tecnópolis a presentar su trabajo. Lo expusieron in, en congresos internacionales con otras universidades. Trabajamos constantemente con todo tipo de universidades para poder hacer intercambios, p a s a n t í a s y tesis que vienen a hacer acá estudiantes. Los certificados de cada uno de los talleres, que son 300 horas anuales de herrería, de carpintería, de parquización, de comunicación y de todos los talleres, los certifica la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.、Claro. Es una escuela de excelencia académica la que nosotros brindamos. Y eso molesta un montón, porque no les cobramos un solo peso a las familias. Y ellos están haciendo una privatización de facto de la educación. Molesta nuestro modelo de escuela, porque deja n evidencia. De lo que les molesta no es una cuestión administrativa, sino que es una cuestión estrictamente de、eh, discriminación hacia la pobreza. Le molestan los negros y le molestan los pobres. Y es extremadamente racista la actitud que está teniendo el gobierno del Chubut para con nuestra escuela y las demás escuelas públicas de, de esta provincia. Eh, Lautaro, bueno, mandamos un abrazo hermanado desde acá, mandándole mucha fuerza a ustedes y a todos los pibes y pibas que a diario luchan, ¿no? Porque esto de, de también de tener, de ser caratulados, como decían, n o de la, la pobreza, la miseria, bueno, que esto se interpela con esto, ¿no? Con, con, con la lucha, con la sabiduría con el hecho de que los pibes y pibas están laburando a diario y, y eso、eh, no se lo s a c a nadie, Lautaro. Muchas gracias. d mando...、no, la sonrisa no la van a sacar. Vamos a seguir luchando y no vamos a parar hasta que estas personas queden procesadas penalmente. Abrazo, Lautaro. Gracias. Ahí estábamos entonces. Lautaro de la